Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Aquí desafiando a la tiranía. No habéis venido a luchar como hombres libres. Huid y viviréis un tiempo e y medio. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad. De volver aquí a matar a nuestros enemigos, puede que nos de... quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Habéis sangrado ¿Habéis con g u a l a s Sangrad ahora, ahora conmigo. 1314. Patriotas de Escocia, hambrientos y en inferioridad, cargaron sobre los campos de Bannockburn. Lucharon como p o e t a s guerreros. Lucharon como escoceses. Y ganaron su libertad.